Bienvenidos nuevamente a su programa Opción Sónica, este es Joseph Valentine nuevamente Aquí como cada semana poniendo más y de la mejor música electrónica trans del momento En estos momentos vamos a empezar rápido por algo de Dance for Life el señor el señor Tiesto Que Dance for Life, déjenme platicarles brevemente, es una fundación con fines no lucrativos que ayudan para la combatividad del cáncer Eh, busquen, tienen distintas campañas, busquenlo en Google o busquenlo en YouTube, sus comerciales, incluso está en redes sociales, Facebook, Twitter, la cual vive, como dice el comercial, baila por la vida, que se detenga el VIH, así que si lo van a hacer, con gorritos señores, por favor, para que todo sea, sea bastante agradable la situación, así que en ese entonces, Antes vamos a escuchar el comercial de Dance for Life Lo pueden ver completo hoy con imagen justamente en la página en YouTube Búsquelo Y después de este, de este, vas a escuchar el sonido Y ya empezaremos con la misma canción de Dance for Life de fiesta Que justamente él fue el embajador en el 2006 De Dance for Life en todo el mundo Así que la dejamos y de ahí vamos con traffic Y nos vamos desenvolviendo cada 30 minutos de música continua Así que vámonos y continuamos en unos momentos más Adelante, continuamos. in stop AIDS, Dance for Life. Bueno señores continuamos rápidamente aquí en Opción Sónica Y de la cual vamos a mandar muchísimos saludos Saludos a todos Básicamente a los Al que casi siempre nos piden saludos Vamos a mandar saludos a Jessica, a Karen, al Wagner Señor Wagner No señores no es el mismo de la lucha Pero igual es Wagner También un saludote también a Charo A Irky, a Juan Saludos también a Erasema saludos a toda la comunidad TAC señores de la TAC turno matutino licenciaturas un saludote también y un saludo a todos los nuevos que si escuchas que de semana tras semana escuchan música en esta opción sónica muchos saludotes a las personas que nos escuchan por primera vez y a los que ya van varias veces que nos escuchan también, muchos saludos no olviden dejar comentarios acá abajo de nuestro, de nuestro link También pueden, como les comentaba Buscarnos en Facebook Búsquenos como Joseph Valentine O en Twitter Búsquenos como DJ-J-Valentine Para que también estemos en contacto ahí Y señores Pues lo dejamos con esta última rolilla Espero que sea de su agrado Igual si gustan una canción que les ponga un remix o algo Que quieren que mezcle Adelante, ahí por ahí tenemos pendiente Un, un set de música anime Niños, no, no es que no los haya pelado, pero estamos en búsqueda de nuevas de nuevos tracks. Si pueden hagamos llegar a ah, igual me los pueden petitear o en caso búsquenme, escríbeme la dirección josevalentin2010@live.com.mx. Y ya nos ponemos en contacto por si quieres música de cualquier otra forma, es música es la que quieras. Pues bueno, señores, los dejamos con esta última nos estamos viendo la próxima semana en, en esta opción sonica es que muchos saludos saludos y cuídense hasta la próxima